Sin suspirar, e h I show, viso lucky. Debería ser tan afortunada y lo ha sido. d e ¿eh? m e n u d a carrera la de Kylie Minogue. Esta canción estaba en el primer álbum que lanzó, fue el segundo sencillo. Y la producción iba a cargo de Stock Ike en Waterman. Ya los conoces, no el trío Maravillas que hizo Maravillas de Rick a s t l e y Jason Donovan, Shinita, y por supuesto, nuestra primera invitada de la tarde, la gran Kylie Minogue. <tose> Bueno, q u é t a l amigos, 5 y 5, una menos en Canarias, tenemos toda la tarde por delante. ¡Hola! Un montón de buena música y, por supuesto, vuestra participación, que es totalmente imprescindible para que nos lo pasemos en grande. Hasta las 8 o las 7 en Canarias. Bueno, hoy vamos a tomar lecciones de cocina, a ¿eh? Con vuestra habilidad para la cocina, seguro que hoy nos vais a brindar un montón de buenas ideas. Fíjate, hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa y queremos que nos digas qué gran plato serías capaz de montar, ojo,、oh, eso sí, ¿eh? Con solo tres ingredientes: tres ingredientes. Danos tu idea. 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Nos encuentras como playkiss-es. Buenas tardes, amigos. ¿Te imaginas que, que hace un momentito estaban sonando Simpli Red? ¿Te ¿Imaginas que pudieras verle en, en concierto? Pues puedes, sí, porque entre todos los actos que hemos organizado con el 20 aniversario de XFM, ¿eh? te traemos a Simpli Red en Valencia el 7 de junio y en Madrid el 9. Espero que lo disfrutes. Bueno, pues por fin es jueves, el tan esperado día de la semana en el que hacemos chas y desde el cual vislumbramos ya el fin de semana. el chas es mágico, polifacético, ultramático. Haces chas y pones la radio. Chas y te b l o q u e a e l Facebook. <risa> Haces chas y te t r a e n la comida a casa. Eso es las veces que no hacemos chas y nos plantamos en la cocina donde todos alguna vez habéis vivido algún tipo de percance, incidente, accidente, aventura o desventura. Sin ir más lejos, yo esta semana, que estaba pochito en casa, puse una barrita de pan en el microondas para descongelarla. Se empezó a quemar aquí y empezó a salir humo por dos lados. <risa> Huele a q u e m a d o hasta el baño, es increíble. En fin, hoy aprovechando que este próximo día 28 va a ser el Día Internacional de la Hamburguesa y que el Pisuerga pasa por Valladolid, queremos que nos digas qué gran plato serías capaz de montar con solo tres ingredientes: pan, vino y chocolate, aceitunas rellenas de anchoa con su palillo. <ríe> Cuéntanoslo ¿no? en el 606-712-658, hazlo con encanto. En nuestras redes sociales PlayKiss-Es. Hoy, precisamente con los amigos de SmartBox, tenemos un pack que se llama Dos Días con Encanto.、Hello. ¿Estás en PlayKiss? Con Ricky García. h i l a Robbie Williams. First, they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you. When The truth dies, very bad things happen. The e y r being heartless again. it's Work t h is some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever needs to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. efemérides de un 26 de mayo. 57 años. Nació en el 64 Lenny Kravitz, cantante, actor, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, cuyo estilo incorpora elementos como blues, rock, soul, f u n k r e g g i folk y balada. Lenny ganó cuatro premios de Grammy y ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo. Ore tú, Lenny, ore tú. Nos vamos al 62. Nace en Liverpool Colin b e r c o m b e cantante y compositor más conocido como Black. Por su gran éxito de 1987, Wonderful Life. Black murió a los 53 años tras las heridas sufridas en un accidente de coche un 26 de enero de 2016 en Cork, Irlanda. Y nos vamos a 1948. Nace en Phoenix, Arizona, la cantante y compositora Stevie Nicks comenzó con Flickwood Mac en la etapa de mayor éxito del grupo. Nix está considerada una de las grandes compositoras de la historia y una de las cantantes de mayor talento. o e s t e Es un temazo de Flickwood Mac que se llama. Done. Stop.、Impact. すこちゃんの子は、このように見えます。S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 is right Positividad, eh. Ahí estamos poniéndote en órbita desde la s t a r desde XFM, con la mejor música del mundo. Bueno, y por supuesto con vuestra participación, eh, que ahora os toca. Es que el próximo 28 es el Día Internacional de la Hamburguesa, y hemos pensado, fíjate, ¿nos podría contar nuestra maravillosa audiencia qué plato seríais capaz de hacer con solo tres ingredientes? Vengamos allá. Hola, soy Carlos de León. Hola, Carlos. Un plato básico, sencillo, agradecido, sí. Y sobre todo, súper sano, sí. Macarrones, Carne picada y tomate. a、ah, t r i u n f a s Seguro.、Siempre. Hola, Playkiss. o y Holanda de Hospitalet. Hola. A ver, pues un plato muy sencillo con tres ingredientes、sí. y que está buenísimo. Sí, a ver. Te lo pones así cuando viene alguien invitado, aparte de otras cosas, y es que quedas como una reina. A ver. Mira, pones una rodajita de pan, le pones encima. Morcillita a la brasa de, de arroz,、Olé. que está buenísima,、sí. y luego por encima un chorrete de mermelada de pimiento rojo. ¡Buenísimo! ¡Qué arte, tía i chica, eh! ¿Qué tal? Soy Pedro de Madrid. Hola, Pedro. Y mi receta de tres ingredientes es muy sencilla. Venga. Pan, chorizo y chocolate. Un clásico de la comida de supervivencia. Hola, buenas tardes. Soy Cristina de Tiana. Hola, Cristina. Hoy os propongo un postre maravilloso. Venga, adelante. Con tres ingredientes únicamente necesitáis unos melindros,、sí. un poco de mermelada de café y queso mascarpone fresco.、Uh -huh. Vais poniendo trocitos de melindro, mermelada de café y mascarpone así por pisos, dos o tres pisos, y tendréis un tiramisú. Espectacular. Ahora que viene el verano, apetece un montón. Contratada, sí, señor. 606-712-658. 606-712-658. O e i e n nuestras redes sociales. PlayKiss-Es. Cuéntanos cuál sería tu receta perfecta con solo tres ingredientes. Hasta las ocho. Las siete en Canarias. Es el show de la tarde en Kiss. Esto es PlayKiss. Todas las tardes en Kiss. This is the last time. Say these words I remember the first time. The f I r s t o f many lives, s w e e t b in m a r d Este país, Lobo Hombre en París. Así es como se llama esta canción de Rafa Sánchez y los suyos, con la que se dieron a conocer por primera vez la historia de d e n i s y el mago del SIAM. Trece minutos y las seis, las cinco en Canarias. Señoras y señores, con ustedes, Ricky García. Buenas tardes. Este próximo 28 es el Día Internacional de la Hamburguesa. e ¿eh? Habrá h que comerse una para hacer honor al día. e h Y hoy queremos saber con qué tres ingredientes serías capaz de organizar un plato brutal. Cuéntanoslo. 606-712-658. Pan, mayonesa y pan. Tortilla de queso y palomitas. Un p u r e de patatas, sal y leche. Un gran éxito. e ¿eh? Hoy, buenos amigos de Smartbox, tenemos un pack que se llama Dos Días con Encanto. Aunque el encanto es con quien vayas. イエイイエイイエイイエイ Death row, pardon. Two minutes too late. a n d i s n t i d d l e Y alcanzando a las 6, eran las 5 en Canarias. Bueno, a la vuelta te voy a hablar de una banda de rock de los 80 que tenía dos canciones muy potentes. Una sigue siendo todo un himno en bodas, bautizos y comuniones. Y la que te voy a poner se trata de una balada de aquellas que no se olvidan. A la vuelta, ¿eh? te espero. Ahora llega Ismael Aranz con todas las noticias en el boletín de las 6. Esto es Kiss.